El 29 de noviembre de ese mismo año, siete hombres fueron hallados culpables del asesinato de Berta Cáceres, Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Giovanni Bustillo, que formaban parte de la empresa DESA, Mariano Díaz Chávez y Henry Javier Hernández, que trabajaban con Bustillo, Edwin Rapalo, Elson Duarte Mesa y Oscar Torres. La corte declaró que el asesinato fue ordenado por ejecutivos de la compañía DESA, debido a los retrasos y pérdidas económicas que suponían la protesta de los grupos ecologistas y contrataron a un grupo de sicarios para llevar a cabo el crimen. Por su parte, el octavo acusado, Emerson Duarte Mesa, ha sido declarado inocente y puesto en libertad. Las condenas para los acusados se dictarán el 10 de enero de 2019.